Súmeles so. sí, asociados. Hey, calcio y associati. Y ya empezó. Súmeles ¿viste? Hey Mr DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. Hola, hola, se todos ustedes bienvenidos a este programa, nuevo programa de fútbol y asociados En el cual hay harto material de cual hablar, material deportivo desde Legos si es que nos da tiempo, nos metemos también en la política, que también nos interesa, no somos tan indolentes Pero bueno, lo nuestro es el deporte, es hora de empezar con fútbol y asociados Music, music, music, music. Así es y yo también. Me cuelo ya y saludo como siempre a nuestros amigos y amigas que nos escuchan semana a semana en el podcast de Fútbol y Asociados. Soy Sebas Calero alias Borrego. Gracias por escucharnos. Siempre nos metemos con algo más, así que habrá hoy día variedad de temas para tratar oh, en Fútbol y Asociados. ¿Qué tal Ed? ¿Todo bien? Un eh, poquito resfriado nomás, pero... Como todo el mundo, con esos virus... Está es... terrible, ¿no? Está terrible la cosa. Sí, es, por ahí decían, un, un virus altamente contagioso que te afecta a las mucosas nasales... No, ¿tú y parinjos, laringeas... Y que no, no te dejen paz la nariz. Y luego empiezas a expulsar un poco de sangre de, de lo que estaba oh, yeah, así con sí, esa no carraspera más. y todo, y... Sí. hasta Carraspos. Ajá, hay varias personas que me han dicho que tienen los mismos síntomas y por ahí es del mismo virus, me imagino. Bueno, varias... esto es Fútbol Asociado Eddy Vamos con los titulares. Bueno. Sí, yo soy Edison Guapa Zambrano. Es tiempo de los titulares aquí en Fútbol Asociado. El jugador se impone categóricamente a Chile en cotejo amistoso, vamos a hacer un pequeño análisis de lo que pasó en este partido, además de toda la fecha FIFA, fecha de amistosos alrededor del mundo. Liga de Loja ha conseguido su paso a la segunda ronda de Copa Sudamericana, vamos a también... Desplegar un poco la información sobre este torneo continental que no solo ataña a los rivales de, de los equipos ecuatorianos, sino en general lo que está pasando en el cono sur, en nuestro lado, en la región andina, esta Copa Sudamericana que poco a poco va tomando forma primera y segunda ronda. Nuevamente Barcelona se adueña del clásico del astillero, segunda victoria del ídolo en el Estadio Capel en este 2012. Este fue el partido más importante de la semana, claro, hay que revisar también las victorias del Mata, del Macará, eh, equipos que están siendo la revelación de este presente torneo. Espérate un ratito wow. más, damos tiempo. otra vuelta a los titulares de fútbol y asociados, porque también tenemos el remate de los Juegos de Olímpicos. Y desde luego nos vamos a meter un poquito en la política, tanta cosa, pero es tiempo de hablar de fútbol, ahora sí, en nuestro programa de fútbol y asociados, es tiempo de comenzar. en fútbol asociados gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre Metal World además siempre gracias al buen Electro Supplies Electro Supplies Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096 82 90 96 Electro Supplies, así es, con todas las autopartes que no encuentras en el mercado local al 096829096. Así es, eh, estamos con este fondo musical en homenaje a un famoso cumpleaños que tenemos el día de hoy, es eh, del señor Iván Hurtado. <risa> Eh, es que te, este programa no es ni bueno ni malo Sino todo lo contrario Hicimos todo lo que el profe nos indicó eh, Lastimosamente Las la cosas no nos salieron como esperábamos Pero en todo caso ganamos experiencia bueno a nivel local? ¿A cumplenio es quién más? Ciertamente es el cumpleaños del gran capitán que tuvo la selección ecuatoriana, sobre todo en los procesos más gloriosos mundialistas 2002-2006, Iván Jacinto Hurtado. Y e internacionalmente un, el cumpleaños Pepa del de, de día de hoy, hoy que estamos grabando, hoy 16 de agosto, es el cumpleaños número 54 de la chica material, la reina del pop, doña Madonna Luis Verónica Schiconer. Una de esas mujeres que han hecho pacto con el demonio para lucir como luce ella. Insuperable, incomparable Madonna y ahí le celebramos pues, poniendo es, su música. Eso básicamente es guita, mi hermano, y, y a eso se dedica pues a mantener su imagen, para eso le pagan. Eso para vive, verse ¿no? joven y bella, así es. Y y, le, y no es que es de gratis Eso cuesta mucha plata y, y mucho esfuerzo Y más sacrificio que nada. sacrificio Sí, eso no, no es que nomás puede Puede pegarse ahí unos agachaditos En la esquina, no, no más no puede O sea, es terrible la cosa No, pues de ella con sus horas diarias De yoga son como eh, O sea, más pasa haciendo yoga que durmiendo Como seis horas me parece Ajá, que, es Más que yoga que, que, que, que dormir Sí, le dedica como seis horas más o menos al yoga Es vegetariana Así es Y bueno Ahí no estamos. come nada que produzca sombra Nada que produzca, así es eh, Bueno, estás justamente poniendo Holiday, Justo. uno de los De los ¿Sería? Bueno, bueno, es uno de los primeros sencillos En los ochentas eh, todavía, Es ¿no? el primer disco homónimo, Madonna Ya del año 83. y ella ¿Sí? era muy jovencita En aquel entonces Poco conocida Con este tema, por ejemplo, se presentó En el Live Aid del año 85 Cuando era una estrella en ascenso Madonna Ahí poniéndole en orden cronológico ¿eh? le has acertado Yepana. pero bueno, vamos con el fútbol eh, creo que es, sería sería lo más idóneo empezar por la fecha FIFA eh, la serie de cotejos amistosos que se jugaron el día de ayer entre entre muy buena parte de selecciones absolutas de, de alrededor del vamos mundo. con algunos resultados y nos dedicamos luego al de Ecuador, a ver Croacia un partido interesante, Croacia le pasó le más bien perdió 2 por 4 ante Suiza uno que nos interesa mucho, Japón 1 Venezuela 1 parece que estaba ganando Japón, le termina Japón empatando con, Venezuela con mucho jovencito ¿eh? Eh, producto del sub 20 torneo proolímpico Este que es un partido muy bueno, este Bélgica-Holanda, 4 por 2 les ganaron los belgas. A sus vecinos. Holanda. Bruselas, fue, fue Bruselas, jugo, ¿no? de local, Bruselas. jugo de local, jugó de local Bélgica. Uh -huh. Más resultados tienes por Algo ahí. Algo interesante para nosotros, Paraguay empató 3 por 3 con Guatemala. Eh, ahí poniendo un poco en alerta, esa Paraguay no vive un buen momento y por ahí Guatemala está buscando llegar a la, a la fase final de la clasificación de la zona de CONCACAF y ahí dar el golpe y ver qué ver qué pasa. Eh, si pues es que hay un clas... estimado eh, no sé, paraguayo escuchando este podcast hay que decirle con sinceridad que está muy difícil para, para esa nación Este proceso eliminatorio, sí. ¿no? Y hay, hay eh, un cambio y necesita además una renovación paraguaya. En ser. este 2014 no se le va a dar a Paraguay, se, le ve, se lo ve difícil. A lo menos lo que se ve. Costa Rica perdió 0 por 1 ante Perú. San José. Uh -huh. eh, Suecia cayó 0 por 3 ante Brasil. Categórico triunfo de los brasileños. Así es. Eh, México perdió 0 por 1 ante Estados Unidos. Bata un remesón lo que pasó en este partido. Estados Unidos vence por primera vez en su historia en Ciudad de México a la selección mexicana. Claro, aunque sean amistosos, pero lo logró. En el lo logró Azteca y... nada más se hizo. Así es, y lo celebraron a rabiar los integrantes de la selección de Estados Unidos. Esto es un, sí, te digo, es un hecho histórico lo que acaba de acontecer en el Azteca. Así es. Alemania perdió 1 por tres ante Argentina. Show de Messi, una vez más. Así es. Eh. Eso Fran... que se perdió un penal, ¿No? Pero se mandó un golazo después. Bien. Francia empata 0 por cero con Uruguay. No pasó nada. Entre de nada, las... de nada. Charrugas. Algo que fue interesante fue esta caída, bueno, la victoria de España dos por uno sobre Puerto Rico. Puerto Rico ahí en Bayamon City. Uh -huh. Sí, y y bueno, fue fue con varios pepas o España no es que llegó con cualquier cosa, sino que totalmente insólito ¿no? llega a, a Puerto Rico y na nadie entiende cómo se consiguió este es amistoso, pero en fin, eh, los pocos, porque son pocos los aficionados al fútbol en la isla del encanto los verdaderos ahí pues se deleitaron de ver a tantas figuras, tantas estrellas que normalmente solo las puedes ver en la tele, interesante esto para, para el pueblo puertorriqueño sí Y también hubo un partidazo entre Italia e Inglaterra, victoria inglesa 2 por 1 sobre Italia. Ah, ya, ya, y... Eso es un buen augurio, Italia es un equipo fuerte, en la euro lo demostró, es un equipo en renacimiento, rearmándose. Bueno, Inglaterra también está en un proceso de renovación más o menos pero Apunt es lo que necesita justamente el, el equipo apuntando inglés, el, ir ganando 2014. poco a poco. ¿Ah? Así es, apuntando al, al 2014. Sin duda. Ecuador 3, Chile 0. Ah. Antes de antes de, de pasar con ese partido, eh, importante también recalcar que Bolivia le ganó 2 por 0 a Guyana. Eh, bueno, no es que sea tan rimbombante de este partido, pero lo interesante del mismo es que eh, hizo su debut en, en su versión dos del director técnico Javier Ascargorta de brillante proceso allá, que concluyó con la clasificación de Bolivia a Estados Unidos 1994, Y veamos qué pasa pues con los bolivianos, ¿no? Es las no llega con una generación dorada, escargorta es otras las circunstancias, va a ser un largo y tortuoso proceso. Ahora sí, Ecuador 3, Chile 0. Ecuador siempre primero. Victoria ecuatoriana. Clara, un, gran partido. Inobjetable, buen juego. un gran partido de la selección me, me gustó mucho el funcionamiento de prácticamente todo el equipo y hay que darle eh, el mérito a Rueda que hace modificaciones en el planteamiento de Edison así es eh, eh, sobre todo en el, la cuestión del medio campo, Rueda puso algo que se viene manejando mucho en, en algunos cuadros de, de, de Ecuador, creo que sobre todo en el Deportivo Quito, aunque no esté tan bien, pero bueno, la idea es que ahora está está planteando con un solo volante 5 como el segundo Castillo, eh, un volante mixto como Luis Aritama, entre 5 y 8, eh, que esa es la función que ha cumplido en sus últimos partidos. Los dos wins y, y nuestra mayor arma y en este partido se evidenció claramente Bolita como Antonio Valencia y, y Jefferson Montero por izquierda. Eh, esto Esta era la principal variante, la, el, el principal punto a, a experimentar y mostrar de parte de Reinaldo Rueda. Puso dos hombres en punta, Jaime Ayobi que es un poquito más movedizo y Narciso Mina que es el 9-9. Yo creo que Rueda básicamente quiso alinear a lo que va a poner contra Bolivia este próximo 11 de septiembre, ¿no? 11 de septiembre. A ver, Bolivia, Uruguay. Sí, 11 de septiembre. Sí, sí, sí. sí. Mira, es es destacable. Había mucha crítica para Rueda debido a que, por ejemplo... Eh, se los llevó a Chucho Benítez a pesar de que no va a estar Se decía, ¿qué pasa con Taka Bieler? ¿Qué pasa con Todo CDP el mundo Caicedo? se lamentó hasta la médula el tema Bieler, el tema Barcos Hoy Barcos. por la mañana nadie habló de Bieler y nadie habló de Barcos mm, Sí, sí, sí, sí Pero a ver, ahí está el mérito Ahí está el mérito justamente en haber buscado un módulo de ataque que apunta hacia la posibilidad de jugarse con un solo delantero, que bien podría ser Narciso Mina, que tiene un gran momento y que demostró ayer, me parece, puede hacerlo en la selección. Puede hacerlo en la selección, lo hizo en Barcelona, lo está haciendo actualmente en Barcelona, el año anterior lo hizo en Independiente, lo ha hecho en el Manta, ¿a qué me refiero? A demostrar que es un goleador de raza este era una prueba importante. Ideal para probarlo a Narciso Mina, actual goleador del torneo, como nueve de la selección. Él está con una responsabilidad muy grande que es ser el goleador de Barcelona, un equipo trem tremendamente popular y que está Eh, trajinando en una ra, en una racha buena Pero que eh, más que nada Tienes la presión por, por lo que es conseguir un título Después de tanto tiempo Así que Narciso Mina en estos momentos Estaba en un momento ideal Para ser probado Y creo yo cumplió el día de ayer El tema que tú decías Y eso no tiene que volver A moverlo jamás Y tras un poquito de pruebas y, y los inicios que ha tenido esta, esta, este proceso eliminatorio, yo creo que queda clarísimo que salvo lesiones, suspensiones o infortunios, no debe moverse de ahí el, el, como principal argumento de ataque las, las puntas. Con Antonio Valencia, yes, Jefferson Montero, ambos dos, como decimos aquí, realmente le hicieron pasar muy mal a la saga chilena. Hay muy poco que reclamarle a Ecuador de media cancha para arriba, Saritama que ha lucido últimamente muy bajo por factores que están circunscritos a lo que tiene que ver el... con el mal momento del Quito y la inestabilidad de los técnicos y toda esa cuestión, pero en la selección yo no lo vi mal Edison, es cierto que se perdió dos oportunidades claras para inflar el marcador, pero tuvo un buen funcionamiento, por eso te digo que de media para adelante Ecuador impecable, Y consolidando poco a poco las bandas. Hormiga Paredes, partido a partido, luce más aplomado. Así es. Eh. Yo creo yo también quiero dar un mérito Sobre todo defensivo a Rueda Porque así mismo se dejó de vainas Y puso la línea Que debe poner y que debe ser la titular Igual, salvo Suspensiones, infortunios, etcétera Con Hormiga Paredes por derecha Con Walter Ayobi por izquierda Y los zagueros Jairo Campos y Frickson Erazo, no hay por dónde perderse eh, Lo de Alexander Domínguez Igual, bueno, no a, bien, a a, Estuvo bien y sí. bueno, aunque tampoco No fue tan tan exigido Eh, el tema es que aquí Rueda muestra que, que, que puede tener una una pequeña variante, sobre todo para enfrentar los partidos como visitante. En este caso, yo creo que como visitante podría hacer esto, estoy seguro que lo lo, lo haría, a menos de que sea muy osado, que le saque a, a uno de los delanteros, podría ser Jaime Ayoví tranquilamente, y le puede poner a un segundo volante de corte. En el caso, claro, Cristiano Boa, no sé cuántos partidos tiene de suspensión, si es solo uno, podría volver contra Uruguay. Y tranquilamente ponerse en esa línea O para eso mismo se lo contrató lo... No, se lo contrató, se lo convocó A, a, a Denis Quiñones, por ejemplo él mismo estuvo vino... convocado León Henry León, así mismo Estamos probando varios volantes de marca eh, No tendremos Tampitos. a Minda, ¿verdad? Por cuestión de visión Osvaldo lesión. Minda sigue con, con el tema físico Sería difícil ya para septiembre Nos queda menos de un mes Ecuador está está muy bien en ese aspecto, es, es alentador el, el triunfo contundente Frente a una selección fuerte que bueno, tuvo un par de bajas Sobre todo, sobre todo la, las bajas están de medio campo hacia abajo Porque de ahí arriba puso todas las armas Puso a Alexis Sánchez, Humberto Suazo, Eduardo Vargas Más no se puede pedir de Chile Pero hacia abajo tuvo un poquito de, de problemas dio y dio facilidades, pero... Eh, Tal tal vez sí la ausencia de jugadores, pero está el mérito también de nuestros hombres de ofensiva. Sin duda, sin duda. Tienes que, que cubrirlos muy celosamente. El, el caso de Jefferson Montero tuviste una jugada y no me acuerdo cuál, cuál es el defensa chileno, pero lo humilla, lo hace pasar volando, lo, como, como decíamos en el barrio, lo hizo, lo hizo arar. No, que fue José Rojas. Ah, no, no. Marco González creo que era el que cubría por el lado en el que atacaba... Sí, sí. En el que atacaba el extremo que se lanzó mucho más para la izquierda bien vamos con más o menos el repaso del juego una asistencia interesante en el Citi Field fue no es cierto en Citi el estadio de béisbol Ajá, ahí juegan los deja ver quién juega ahí los Nets creo que juegan los Med no no de ya, déjame ver quién juega ahí pero es estadio de béisbol yeah, se pero el juego que... el juego entró temprano eh, con ¿cómo una ventaja para Ecuador Victoria que se labró desde el minuto 9 con un gol de Narciso Mina tras asistencia de Antonio Valencia. Sí, juega siempre los Valencia. Valencia. Juegan los New York Mets. Ajá, así es. Bueno, contabas el primer gol de Ecuador. Sí, gol de Narciso Mina define tras pase templado a ras de piso de Antonio Valencia. Tiene una facilidad para lanzar un centro fuerte, rasante. Desde prácticamente la línea de, de lateral hasta el centro del área Eso es algo que lo hace un elemento solo de esos quilates No sé si si, si sea posible que muchos de nuestros elementos consigan habilitar así a nuestros jugadores Pero para mí lo que más me sorprendió es el pase, la, la precisión y lo largo que es el, la habilitación Es digno de aplaudirse Eh, eso es del... a los nueve minutos luego a los catorce fue inmediato, llega otro que es un golazo y aquí lo más lindo fue la definición de Jaime Ayoví, nuevamente fue asistencia del Toñito pero la definición de Ayoví en esta ocasión fue eh, la definición fue simplemente plausible así es dos por cero en cuarto de hora increíble lo que pasaba, yo no le tenía mucha fe a este partido Eh, Jaime Ayoví demostrando que normalmente le, le, le, le sienta bien la camiseta de, de Ecuador. Había muchas dudas, a, dudas al respecto de su convocatoria por el tema de no haber estado jugando, de no estar muy activo, de estar recién fogueándose en lo que es una liga que no, a que hasta ahora le vemos con fieros, ¿no? A la Liga Árabe, que no es precisamente una liga muy competitiva. Ahí está Jaime Ayovil despachándose con el segundo gol. Es hermoso el gol. <risa> el gol, aclara que... Bello, bello el gol. No, sí, muy, muy, muy, muy, muy bueno. que el gol. Muy, muy, muy, muy, muy bueno el gol, muy bueno el gol. Y después de Ecuador siguió jugando. El ritmo ya no fue el mismo, obviamente. También hay que cuidar jugadores, es un partido amistoso. Pero llegaría el premio para Montero que durante todo el partido desbordó ganó la raya empezó a hacer diagonales pero eso sí hay que decirlo tiene un problema en el último pase en la habilitación final a veces no decide bien al pegarle al arco a veces eh, como que ni habilita ni la pasa en y, el Betis a veces y se pierde se problemita. pierde el, el pase no pero eso se ve que es producto normalmente de la juventud y falta mayor cabeza fría que eso se gana con años y años de fútbol pero qué bien Montero de todas formas tuvo su recompensa al minuto 69 marcando de cabeza algo que no es muy usual pero es un golazo verdaderamente al portero de es, Tinto bueno, es... que lo tuvieron trabajando todo el partido es buena eh, bueno es, es buena la definición de Montero pero yo creo que también se queda bastante en un poco en la salida el portero El portero Miguel Pinto y los, los zagueros centrales igual, no no se ponen pilas. Y Montero les madruga todo siendo el pequeñito. Yo personalmente tuiteé para que Montero te cabecee, panas es que estabas, en, no otro estabas baile. en tu día. Así es, un 3 por 0 muy claro, muy bonito, una bonita fiesta para la gente sufrida, entre comillas, que ha migrado a Nueva York gente ecuatoriana, bien podríamos hacer nuestra segunda sede en Nueva York no, o sea, cualquier cosa no, nos, nos iría perfecto llenamos siempre es re local, ayer eh, Ecuador tuvo una dinámica una potencia que tal vez ya en Quito no la pueda conseguir, el tema altura que también nos complica a nosotros, puesto que nuestro, la mayoría de nuestros jugadores ya no juega en, en ciudades de altura les si si por ahí podrías plan, plantearte ¿Quién quita? ¿Juegas en Nueva York? <risa> Tranquilamente. Ahora la cosa es que sí, sí, en, eh, Nueva York es una ciudad que alberga tantos de nuestros compatriotas. Qué fácil, es fácil llenar. Y, y eso los que están legal, ¿no? Porque los, los pobres panas que están ahí con problemas no, no, no van obviamente por miedo a la migra. Sí. Sí. Y ah, demás. Sí eso con el tema de Ecuador eh, es esperanzador el funcionamiento de Ecuador bien en todas sus líneas, eso sí hay que ser cautos no no por eso es que ya le vamos a meter tres igual a Chile en eliminatorias Chile es una selección muy fuerte todas las selecciones sudamericanas lo son y hay que tratarlas con, con total respeto, este esta clasificación se gana partido a partido con mucho trabajo, con mucho estudio y también con mucha gana rueda rueda lució muy tranquilo y bueno eso es normal en cambio borghi no sabía dónde meterse totalmente desconcertado qué pasó sí claro, y claro. un 3 cero es algo es que, es que mira que toda la prensa internacional la prensa chilena alrededor de todo todas partes se habló de un baile de la selección de ecuador y, y la verdad es que fue así Definitivamente esperanzador para nosotros y qué bueno, qué bueno porque necesitábamos comprobar, por ejemplo, en delantera ahí con, con Narciso Mina principalmente. Ya nos bien, queda claro que, que, hay, que hay esperanzas. Eso y... nos viene muy bien porque siempre se ha tenido la duda con respecto al 9. Toda la vida, toda la vida. Desde Agustín, desde que se fue Agustín Delgado hemos tenido muchos, mucha y duda. Bueno, y mucho... yo también diría y pongo mi... Mi mi voto por Alexander Domínguez, que también tuvo unas buenas incursiones, lo necesitaba, es uno de los jugadores que necesita confianza, necesita tranquilidad y trabajo, y estos partidos amistosos le vienen de peluche, ¿cierto? Así es, Ecuador está bien en el arco en estos momentos, creo yo, okay. y, y se ha consolidado prácticamente todas sus líneas. Bueno dicen creo que es momento de hacer un delicioso entremés musical, una pausa Para de ahí continuar con Sudamericana y Campeonato Nacional, ¿te parece? Así es Vamos a seguir con Madonna eh, Va a sonar algo eh, que es realmente... Esta, esta canción define lo que es lo, el estilo de Madonna Justamente habla del estilo, ¿no? Y de la imagen pop Que la es en esencia Madonna, no, no hay duda de eso. Vámonos con Vogue, mi estimado Ed. Así es, desde la banda sonora de Dick Tracy, Dick Tracy. allá en, saliendo de los 80s entrando a los 90s. Bueno, esta, ver, esta versión no es justamente la de Dick Tracy, pero eh, es más bien un bueno, single. Bueno, se origina ahí. Este es el single, vamos con Vogue, ya regresamos en Fútbol y Asociados. il vostro programma Calcio e Associati. Things haven't Det är det här. Det är det här. Det är det här. Det är det här. Gracias al aguante de Metal World Porque Metal World es asesoría En software y hardware Siempre Metal World a secret, a secret. I I Y como no estamos también Gracias al buen Electro Supplies Electro Supplies de Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 09689096. Con todas las autopartes que no encuentras en el mercado local, te las provee Electro Supply 096829096. Fecha Trayectoria de, de señor Iván Jacinto Hurtado. ¿Me decías, perdón? trayectoria de Iván Jacinto Hurtado. Porque Coméntanos, cuéntanos de ahí. Inició su carrera en el Club Sport MLEC allá a principios de los 90. estuvo hasta 1995 defendiendo la divisa azul quedó campeón en los años 1993 y 1994. Eh, de ahí pasó al Celaya de México Entre los años 95 y 97 Disputó una final me acuerdo Contra el Necaxa de Aguinaga Finalmente los rayos fueron los campeones De ahí del 98 al 2001 eh, Jugó en Tigres De la Universidad de Nuevo León Para pasar al Club La Piedad No sé si todavía existe Este, este equipo La Piedad 2001 En... Eh, 2002-2003 estuvo en Barcelona, integrante de ese, de uno de los mejores equipos que tuvo en esa década de los 2000, es infausta década para Barcelona. Sin embargo, en... fue subcampeón. Con... Así es. Por bueno, eso, justo fue uno de esos, de los mejorcitos de equipos en los que estuvo Iván Hurtado. Para pasar al Pachuca mexicano, 2004-2005, vino vino acá a disputar una Copa Libertadores, me acuerdo, contra el Cuenca. De ahí se fue para Al Medio Oriente, en al, al Arabi de Qatar y en el Al Arabi Saudí, 2005-2006. En el 2007 regresa al continente del Atlético Nacional de Medellín a ser campeón. Eh, de ahí se va, tiene un segundo paso por Barcelona, 2008, no es, no es tan bueno, para nada bueno. Y de ahí se van mis donarios En Colombia no le va tan bien igual En el Deportivo Quito 2009 Llega, es campeón Se va en el 2010, 2011 y, y bueno Hasta ahí nomás es 2010, 2011 Estuvo, intentó estar en Barcelona Donde lo tomaron poco y nada en cuenta Me parece que fue una cuestión de plata eso Sí, sí Y actualmente En el en el club social deportivo y cultural Grecia de Chone ningún un o sea como sea ningún equipo también con trascendencia donde nomás fue campeón Iván Hurtado que eso es algo eh, que da mucho para conversar eh. a ver de lo que me acuerdo en, en Melec en Nacional de Medellín en Deportivo Quito. En las ligas árabes desconozco, ni idea cómo le habrá ido. Campeón en Colombia, en México Edison. Eh, subtítulo. A ver, dónde? con el Pachuca, no recuerdo si con el Pachuca, me parece que sí quedó campeón con el Pachuca. Me parece. Sí, quisiera... Pero no, no, la, la verdad es que no recuerdo. Que fue campeón en Colombia. Eh, ¿No tienes a la mano la información tal vez? No, eso, hasta ahí no. No, no, no. No me acuerdo si fue campeón con el Pachuca. En el Pachuca. So now so now Bien, entonces... Hasta ahí nomás. Antes de Eso que, es lo que, que nos bien. puedes contar de Iván el Bambán Hurtado. O los jugadores de selección Edison. Selección, selección ecuatoriana. Eh, es titular inamovible desde la Copa América del 93, acuérdate. Eh, Iván Hurtado ahí tenía 19 años y, y estaba en un puesto bravísimo. Bueno, no, en ese tiempo Iván Hurtado de hecho jugaba más como volante 5, no era zaguero central. Eh, Copa América aquí celebrada en Ecuador con ese equipo muy joven y que después de, y después dio tanto resultado que fuese el armado por Dusan Draskovic Igual fue titular en Copa América 95 en Uruguay, en la de, en la del 97, ¿no? Recordemos que fuimos con, con una selección alterna, 99 en Paraguay, 2001 en Colombia, 2004 en Perú, 2007 en Venezuela. Jugó, eh, disputó las copas del mundo, de las 12 en las que ha estado Ecuador, Japón y Corea, Alemania. Disputó las eliminatorias a Estados Unidos 94, a Francia 98, a, a Japón y Corea, Alemania. Ah, y claro, también a las, de, a las de Sudáfrica también estuvo Sí, sí, sí Muy bien, Igual bueno, Yo me acuerdo que, claro, eh, Iván Hurtado en, en la selección ecuatoriana Jugó como volante 5 Hasta ya bien entrado a la época de Maturán eh, era, era un jugador pegado a la... Era un cabeza de área más o menos lo que hacía Iván Hurtado, Edi. Así es Bueno Eso con Iván Hurtado no nos, de, no, nos, no nos vamos a alargar más Y Vamos a meternos con la Copa Sudamericana Copa Sudamericana Ganó la Liga de Loja Golió 4 por 2 en el Global 6 por 2 Almonagas de Venezuela Es Es todo, es todo, todo lo que consiga la Liga de Loja es un récord, debido a que no tiene la participación, no tiene trayectoria en, en torneos internacionales, obviamente menos en Copa Sudamericana. Eh, cada gol, cada minuto extra, es un récord que va rompiéndose en, en su corta historia, ¿verdad? Y, y acaba de clasificar a segunda fase de Copa Sudamericana. Entonces, derrotado de, 4 por 2 a Monagas, un rival, bueno, eso sí, el rival venezolano muy flojito, muy poco que mostrar. Eh, sí. sí, sí, se notó la superioridad del once lojano. Empezó Monagas intentando buscar el, el, el descuento de lo que había sido la ida, ¿no? Ese 2 a 0 era muy comprometido de por sí para el cuadro venezolano trató de arrinconar a, al cuadro local, lo que consiguió es que en un contragolpe se generó una falta pena penal, ejecutó Fabio Renato, minuto seis, y prácticamente ya la historia estaba sentenciada en esta llave el cuadro de Loja jugó, yo creo yo bastante a placer un poquito ahí y descuidándose, permitió un empate de, del, del cuadro de Monagas ya acabándose el primer tiempo Y después en el segundo igual, eh, cuando pisaba el acelerador llegaban los goles. Carlos Ferro a los seis del segundo tiempo. Eh, después Fabio Renato con dos. El primer tanto fue un golazo. Ahí un, un con gran técnica la pegada, 76 a borde de área. Con eso estaba ya goleando el cuadro de Liga de Loja. Igual volvió a aflojar dejó para un gol más de los venezolanos el 4 por 2, una victoria que, que la que la ganó bien un equipo prácticamente muy superior el de Liga de Loja, un once mucho más compacto, Lucía como si jugara a torneos internacionales desde siempre al lado de, del cuadro de Monagas. Canchera la Liga de Loja. O sea, lució cancherísimo el equipo Y bueno, tiene tiene varios equipos, tiene varios jugadores, ya lo dijimos la, media la es ocasión. Realmente espectacular. Gente y... gente que no, no precisamente va, va a ponerse a, a temblar en este momento. ayer. No, no, Utuari no jugó. Utuari está Perdón, en el... no, no fue Utuari este, Ferod, Ferod. Fue el mejor para mí. Gran partido. Carlos Fabricaba Feroz. faltas cada que tomaba el balón. Eso es fundamental este No sabían cómo pararlo Y un tema aparte puede merecer en el análisis Lo de la asistencia de público y el costo Poca. de las entradas Poca y es que se jalaron las cuadras es, es, Yo creo que es hasta digno de un número 3 Lo que hizo la dirigencia de Liga de Loja en esta ocasión Pagó la novatada Lo voy a hacer, el número 3 Y es que claro, estábamos hablando que se va a se va a jugar en media semana. Loja rompe historia. Pero miren, una, en, todavía estando de tarde, porque este encuentro arrancó a las cinco y cuarto hora ecuatoriana, horario de trabajo, y subir tan desconsideradamente a quince dólares las entradas, no fue una buena movida. En una ciudad pequeña como Loja, así es haya sido el, el evento histórico de la vida, fue de, fue mucho fue un exceso ese, esa subida al costo de las entradas y mal planificada fue por cuestión horario, por cuestión el rival, no era precisamente el más pintado, por más partido internacional que sea, de seguro el, el duelo que enfrente de aquí el próximo Liga de Loja va a ser a Estadio Lleno, va a enfrentar al Club Nacional de Fútbol, un cuadro de los históricos del fútbol sudamericano será otra cosa. Y se espera que no. Bueno, era normal pensar que si se puede subir un poquito las entradas de un torneo internacional, eh, podríamos sacar buen provecho de eso. Pero fue extremadamente excesivo. 15 dólares es lo que cuestan los partidos de la selección. Eh, la entrada más barata. No, no, está, está no claro que hay, aceptado. hay una, Barana. fue desmedido. Hay, hay momentos en los que tienes que más bien atraer al hincha y El horario totalmente espantaba a la gente Eso es así de simple La gente se escapa de oficinas Se escapa de universidad, de colegio Para poder ir a ver estos juegos A esta hora, a esa hora de la tarde Pero si le pones una... El horario es privativo Y luego el precio es privativo aún más Entonces eso es, eso es totalmente una jugada de novatos Como tú dices Y ojalá la aprenda Y claro hay que cobrar más Pero... En todo caso, lo importante fue lo deportivo y la clasificación. Ahora, así con es, Nacional, ¿tú qué, qué opinas, Edison? Yo, Yo creo que, que hasta ahí se muy puede complicado. estar quedando un poco Liga de Loja. Qué pena ser así, pesimistas, dirán, pero es No, es realidad. muy complicado. Fíjate, eh, lo que pasó con Club Nacional de Fútbol. Habíamos reportado el 2 por 0 que, con el que cayó en Iquique, frente al Deportes de Iquique. Pero en la vuelta le pone 4 a 0 al cuadro chileno, con un fútbol furioso realmente y súper efectivo Club Nacional pudo remontar un, cuadro, un, un marcador que para cualquier club generalmente es muy complicado le le, le, le puso 4-0 y, y con ese antecedente me parece que es complicadísima la situación para Liga de Loja siendo igual, un cuadro más o menos como el Deportes de Iquique, cuadro que que se estrena en estas situaciones continentales que de pronto puede tener un buen equipo, pero pero no, no no alcanzaría por el tema el, el tema fogueo en estas lides, justamente, eh, inexperiencia, no es para, no tiene muy pocas chances Liga de Loja, eh, será de ver cómo, cómo le juega el club nacional, de pronto da la sorpresa el batacazo, pero yo le veo poquísima chance es más o menos lo de la Liga de Loja en torno internacional. Sí. <risa> bueno, pero eh, en todo caso pasó con honores. <risa> y sí, vamos con el resto de juegos de Sudamericana, Ay. no perdamos más tiempo que hay mucho que comentar, Edison. Así es, de otro, otros partidos que se jugaron en esta semana. Aurora de Bolivia 0, Cerro Largo 0. Este partido se disputó en Melo, Uruguay. Clasificación del cuadro boliviano a segunda ronda. Espera, rival entre Deportivo Quito y León de Huánuco. Eh, para más partidos, del 14 de agosto, Misdonarios tres 3, Intigá 0. Clasificación del cuadro colombiano, el más popular. Eh, hay que ver, ¿no? Qué, cuánto rastro que tiene mis millonarios. Sin duda es un cuadro eh, masivo, totalmente. Sí, y fíjate que, fíjate, fíjate que, eh, bueno, es que en la narración era colombiana, no del canal internacional de Fox, pero cómo brincaba el muchacho narrador. Porque yo pude ver también el duelo eh, que, que jugó en Vigado. También colombiano y no fue tan efusivo el, el grito de gol como fue con mis donarios. Para que veas Para que veas que eso pasa en cualquier parte. O sea que el, pero el narrador está más ardido aún porque Santa Fe fue campeón en Colombia. Debe ser. En fin. Pu puede ser. Sí, <risa> o sea, esa rivalidad es, es clásica, entonces... Bueno, Edi, sigamos, sigamos con el tema. Ya, ya estaba embragando mal, <risa> El 15 de agosto, ya lo habíamos dicho, Monagas 2, Liga del Ojo a 4, clasificó el cuadro ecuatoriano. Eh, ese mismo de, de... De... Del Envigado, justo, que estabas hablando. 2, Envigado, Unión Comercio 0. Habían empatado 0 por 0, Unión Comercio de Perú. Así es, eh, con eso el cuadro colombiano avanza. Los juegos del 15 de agosto, juegos más juegos del 15 de agosto, creo que fueron todos. Sí, porque había fecha FIFA además. Hoy eh, Deportes Tolima y Deportivo Lara empataron en Lara, Venezuela. El duelo anterior 3-1 favorable a los colombianos, así que pasen de ronda. Eh, otro juego, el Liverpool le ganó en Sucre, 2 por 1 al universitario. Igual avanza, avanza de ronda. te había contado justamente lo de Nacional y Deportes de Quique 4 por 0, triunfo del bolso inobjetable eh, y por segunda ronda eh, entre equipos argentinos Tigre derrotó 2 por 1 argentinos juniors en el estadio de, del barrio paternal allá en Buenos Aires <música> Bueno, eso es Eddie. Eso con la Copa Sudamericana, bueno, prácticamente todos los equipos ya ecuatorianos tienen tienen rival. Eh, Barcelona contra Cobreloa, eh, esta próxima semana ya jugarán, 22 de agosto. Juegan en, a ver, déjame ver, en Calama me parece que ya juegan. Te veo en un segundo, no, nada más. Barcelona Sporting Club frente al cuadro del Cobreloa. Caramba, o está sea, bueno, bueno, la cosa es, es esa, ¿no? El eh, Liga de Loja enfrentará al Club Nacional de Fútbol, Deportivo Quito, que bueno, ni Deportivo Quito ni Melec todavía serían su clasificación, el Deportivo Quito jugaría contra Aurora de Bolivia es que, eh, Este equipo lo vi eh, Aurora complicado ordenadito Aunque realmente era lamentable la, la participación de Cerro Largo, en un cuadro así con poco. Muy ligero, muy liviano. Así okay. es, bueno el 29 finalmente, pues, Cobreloa versus Barcelona, igual Liga de Loja contra Nacional. Aunque yo tenía otra idea de que era el 22, en fin, eh, vamos a divagar, No, no vamos a divagar con eso. La situación es que la Aurora, en caso de que Quito le pase al León de Huanuco, que dicho sea de paso, eh, el Aníbal Mañor Ruiz ha dado un paso al costado en la dirección de, de técnica de este equipo, con lo que podría ser un punto positivo para Deportivo Quito. Eh, el Aurora, pese a no tener tanto nombre, podría complicar la Deportivo Quito, que no anda bien en este año. Y Olimpia, yo creo que es claro, favoritos contra Melec, si es que pase Melec, que de hecho <coughs> le veo también Un poco difícil el, su llave contra la Universidad de San Martín. Claro que sí, todavía es, es prematuro decir cualquier eh, juicio en favor de ML que hay que esperar a que se den los juegos nada más. En cuanto a lo de Monagas, perdón, a lo de Liga de Loja que enfrentará al Nacional de Uruguay, pues bien, el ganador de esa llave... ...tendría que enfrentarse ante un equipo brasileño... ...que podría ser el Bahía o el Sao Paulo... Uh, ya yeah, ya yeah, no. de final... ...mientras Así. que lo de Barcelona-Cobreloa... ...tendría que enfrentarse... ...ante... ...Gremio... Eh, o... Gremio o Corichiva... ...que no. es duro también, pero... ...yo ahora sí te puedo decir que... Eh, ...Barcelona y con los refuerzos que tiene hay que darle no sé. el beneficio de que pueda llegar un poco más yo lejos, creo que, yo pero creo sigue que siendo muy complicado ganar el torneo es favorito contra Cobreloa, pero los brasileños son los brasileños No, yo no, no me haría muchas expectativas al respecto si le pasa a Gremio, bueno primero tiene que pasarle a Cobreloa, pero pues si le pasa a Gremio estaría para grandes cosas Barcelona realmente, bueno es, es de y, y hilar demasiado fino, llegar demasiado lejos Eh, es bueno pensar en positivo Nos vamos a la siguiente pausa musical entonces Ok, vamos con la siguiente pausa musical Y vamos a poner algo más de Madonna eh, Lo último, algún tema que quieras en específico Tal vez de Madonna Edison Madonna, ya pusiste Vogue, ya pusiste a escuchar pus un Material Girl? Esa mm -hmm. es bonita mm -hmm. Sabes que quiero escuchar la... algo, de, algo de, del álbum Music, no sé si tengas. Claro que sí, Don't Tell Al... Me Stars podría ponerte del Music. No sé si tienes Impressive Instant, aunque creo que es un poquito rebuscado. No, Sí, claro que la tengo. Ya, pon esa, por Aquí favor. Aquí a la mano justo, Impressive Instant de Madonna. Regresamos en Fútbol Asociados. Universe is full stars Nothing happens Your ebbs and flows Come and shoot you the spot explain för de fall du vill ha en annan en Gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre Metal World. Además estamos aquí gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-82-9096. 9096 Estamos con homenajes cumpleaños de Edison. Bueno, el fin de semana, más concreto el sábado, cumplía 53 años de existencia a Gustavo Adrián Cerati, uno de los músicos emblemáticos de Latinoamérica, no solo de Argentina, ídolo personal. Y que bueno, todos sabemos la, la situación de salud por la que atraviesa y que sí, nos tiene un poco en vilo a los fans y, y nos gustaría un desenlace rápido y, y digno para, para el gran maestro Serati personalmente digo cuál es tu posición pues es que es muy difícil logo, porque yo diría ya eh, francamente que ya descanse en paz eh, y, y eso que tú sabes cuál, cómo, cuál es mi idolatría hacia Serati Pero bueno, el tema es que eh, la decisión está en manos de su familia y su familia quiere verlo dando peleas hasta el final. Ni modo, este, se respeta principalmente eso. Eso es... De los dos lados se, se puede ver, es complicado. Es como esa vez en, en Malcolm, in the middle, cuando le dan a la decisión a, a Hal, ¿no? Ah, claro, Así y el es. pobre es lo Es, no lo, mismo, que y es lo que pasa, bueno, con ser Realmente una pena Así es Temas polémicos ¿Qué te parece el tema de Assange? Mm, a ver, lo de Assange Número uno Es totalmente cierto Que Assange ha cometido crímenes ha violentado, ha hecho manipulaciones que no es que que rompen la, la legalidad y que yo tengo una una perspectiva, por más que los héroes y a veces personas que se pueden llamar revolucionarias a lo largo de la historia de nuestro país y del planeta mismo, hayan conseguido realmente cambios importantes en nuestra en nuestra historia de humanidad. Y han tenido que romper justamente el orden establecido, las leyes, muchos dirían que la moral, las normas en general. Pues cuando las han tenido que romper me parece que ellos han sabido que están sujetos a una sanción. Cada acción tiene una consecuencia y las acciones de este tipo evidentemente van a generar una consecuencia. En ese sentido creo que Assange eh, estaba consciente de lo que hacía y de las consecuencias que esto podía traer. Así que hay mucha gente que piensa que más bien debería ser sobreseído y no tener ninguna repercusión lo que él ha hecho Yo no me puedo sumar a ese criterio eh, Mi criterio es que, bueno, por muy salsa a veces, por más que uno haga bien las cosas o cree que las está haciendo bien eh, Lamentablemente hay un orden superior que, no sé, nos, nos, nos reprime, nos comprime y nos limita a todos Y lamentablemente es así, ¿no? Las sanciones se tienen que dar. Ahora, ¿cuál es el otro punto? Assange se ha metido con gente tan poderosa, tan influyente, que realmente él no va a tener un juzgamiento en ninguna parte del planeta probablemente, acorde a lo que él ha hecho. Entonces es como que contrapuesto. Y viene de la perspectiva desde la libertad de expresión y desde la libertad de prensa, y desde la necesidad de que también se sepan las verdades, y resulta que Assange se ha metido un poco hasta con quien le está ofreciendo el asilo, que es Ecuador, porque él, los cables de Wikileaks, y bueno, no es solo él, sino es toda una estructura detrás de él, ha topado incluso Ecuador, y creo que hasta el presidente Correa, Edison. Bueno, Entonces, bueno los ha, ha topado a todos, pero, pero el, bueno, el caso es que... Bueno, con el actual gobierno no, el actual gobierno no quedó mal parado con, con el tema de los Wikileaks, quienes han quedado mal parados son precisamente los, los poderes más, más grandes del mundo, los que nos rigen, sobre todo Estados Unidos, con cada, con cada leak revelado, eh, en, en el resto del mundo no había otra expresión que ¡Ah! lo que han dicho, así o sea destapó una ahorita de grillos tenaz, y se metió en un lío salvaje. Eh, por un lado, eh, eh, a mí, ¿qué, yo ¿qué te puedo decir? Bueno, es audaz, es osado lo que eh, Wikileaks es una organización, se podría decir, que eh, transgredió demasiado, eh, con el igual es hasta con el tema de la legalidad, aunque yo siempre... He defendido el derecho a que todo se sepa, que se sepa y, y a, a, que, a que se sepan las, que se canten las plenas, que se diga la verdad de las cosas, que se sepa la plena y por eso, para mí es su labor es loable, aunque ciertamente raya, resrayan lo, rayan lo ilegal en, en cuestiones de, de, de secretos de estado y demás, que es muy osado y, y, y un poquito peleado con la ley. Está más que nada se metió un, un problema enorme y, y debía haberlos y supongo que lo sabía eh, obviamente que, que su, el tema de su tratamiento legal es eh, se lo trata con chivos expiatorios de, de lo, El tema de, de los delitos sexuales es bueno es un es un tema relativamente menor al lado de lo que por lo que realmente se lo busca eh, se lo busca juzgar bueno, eso, eso, eso, eh, el, yo... lo mismo en, o sea se supone que en Suecia tiene este este este proceso que atender el cual bueno también Debería ser ineludible por parte de él Pero la cosa es que Suecia no se ha hecho responsable Por un posible pedido de extradición De Estados Unidos, donde obviamente le quieren Es colgar de los pulgares A este, a este joven no sé, Ningún joven ya O sea, digo por decirlo <risas> Usted no ha visto Cantinflas, me parece Ah, ya sé, ya sé pero eh... sí es cierto lo que tú dices Ahora esto de lo de la violación, Edison Yo también digo algo Es, Se es me hace más complicado. probable pensar de que no haya sucedido a que sí haya sucedido. Eh, es el tema, yo, yo siempre, cuando, cuando hay este, este tema de denuncias sexuales, yo generalmente estoy del lado del famoso. Y te he dicho desde siempre. Por ejemplo, aquí el caso de Franklin Salas. ¿no? Uh -huh. es, es un caso, recordemos que las ganas de, más más las ganas de fastidiarle y de sacarle provecho al famoso. Y en Igual, caso de ponerle las piedritas en el camino a él, porque... No sé si a él ya le iban a dar un asilo político o algo por el estilo cuando de repente surgió lo de los delitos sexuales y eso evitó justamente que. que y ahí ahí que sí hecho. se le complicó mucho la cosa y, y el tema es que igual ahorita Sánchez está está está fregado porque Inglaterra no va a dar ni aval salvo conducto y, y no sé tendremos que ahí decía el uno de los chistes en redes sociales más populares fue que. Nuestro enviado especial a Inglaterra será Lucio Gutiérrez, pues que le dé clases de escape en helicóptero con la policía rodeándole. Entonces, son, no le queda de otra, o, o, bueno, o hacer valija diplomática con un paquete como más o menos como le trasladaban al demonio de Tasmania, ¿no? Bueno, luego, ya lo lo que pasa? Y bueno, ah, para aclarar un poco la situación y terminarla de mi parte ya se le concede de acá el asilo político pero tiene que darte un salvoconducto para que te puedas movilizar y salir de parte de Inglaterra, cosa que no, va no se va a no dar va a nunca Inglaterra no. es de Estados o menos, Unidos más o no menos lo, lo, lo que podría hacer a Sánchez es quedarse a vivir ahí en la embajada ecuatoriana y no sacar un pie fuera de ahí Otra cosa que se dice es que él podría salir, por ejemplo, escondido en el en la cajuela o en autos diplomáticos incluso. Puede puede, puede ir tienen... en un auto diplomático, el cual no puede ser revisado. Eh, Tiene inmunidad diplomática, pero ah, escuchaba a alguien hablar de, respecto de la posibilidad de por causa mayor inobservar ese tipo de de reglamentos de, Luego, de el, el rato que el rato que pone un pie fuera de, de la embajada la, la Scotland Yard de cae. Igual y cómo te transportas, les va, les va cómo te transportas en el avión pues, al menos les... que sea el avión del presidente el que te recoge, y sea puerta a puerta todo. O sea, no hay otra manera. Y si haces eso es una falta de respeto, digamos, eh, o una vas a romper relaciones con Inglaterra, el costo económico de eso, político también para nuestro país, hasta qué punto nos puede beneficiar a nosotros es decir, ya creo que no mucho es, es realmente jugar con fuego, la verdad no, no mucho tenemos eh. un carbón hirviendo en nuestras manos, hasta. hoy nos punto? hemos pasado de chéveres, sí, pero, de pero hecho, es un, un lío gente. es un lío grosero el que, en el que se ha metido Ecuador por por chéveres, por, por ayudar a, a quienes han, han transgredido con el poder, que ciertamente es lo que ha hecho Assange. bueno hechos los ch... y, y también hay obviamente de nuestro de por nuestro lado han saltado un poco de de versiones que, válidas razonables hasta cierto punto en los cuales eh, critican el hecho que, que correa y el gobierno más bien dicho se ha basado en las mismas en, la, en los mismos eh, que con las que despotricó cuando me estás escuchando ahí sí te estoy escuchando Ya, uh, se va a basar de la, en las mismas convenciones por las cuales despotricó cuando, cuando hubo el tema del asilo a los a los Pérez a, a, a Emilio Palacios y todo todo todo el tema del Diario El Universo. En fin es un es un lío enorme y cada vez la política pesta más ciertamente vámonos con el fútbol. Dale a ver fecha de Campeonato ecuatoriano en feriado y en época de Quito Fest. <risa> época de Quito Fest ¿qué tanto viste del Quito Fest? yo vi a Tanque no pude ver nada eh, del Punk no estuve en la ciudad realmente me, me, me lamentaba pero para no perder yo la tanque. costumbre de siempre ir llegué aunque sea el domingo parte. ah qué chévere porque en cambio yo no pude ir el domingo Kinky eh, a lo bestia debe haber estado yo que, que, en cambio yo me lamenté tanto en cambio tenía que estar en el clásico del astillero cubriéndolo eh Debe haber estado muy bonito, yo, yo vi a Tanque eh, tocando mejor que, que siempre, a ah, Mortal Decisión. por fin han repasado sus canciones y cambiado de cuerdas, o sea ya, ya suenan mejorcito, eh, en el primer día vi estos franceses, ya... Yeah. Ah, como es? The Walking Dead Machine. Chever. Han tenido un ecuatoriano en el bajo. Yo cuando vi al tipo diferente, no, no blanquito, yo, de, yo juraba que era marroquí el panacido de Ecuador. Eh, de ahí vi a quién más vi, a quién más vi. Ah, ya. Ah, ah, Rocola. Rocola cada vez haciendo espectacular ya. En fin, yo vi lo de Sudacaya. Vi lo de Kinky, muy bueno, realmente muy bueno. Eso básicamente es lo que avancé, pero al menos no perdí la costumbre de asistir, que eso es algo que no quería perder. Bueno, eso con el Quito Fest está... Hoy eh, debo ponderar que estuvo muy bien el sonido, y sí. porque el año pasado un poquito por ahí pataleó, pero hoy estuvo con una calidad sobresaliente el viernes, el viernes de Quito Fest y viernes de campeonato ecuatoriano Deportivo Cuenca y Deportivo Quito empataron 0 por 0 en el Serrano Aguilar, gran actuación del portero Ojeda de Deportivo Cuenca atajó un penal y atajó muchas opciones cuadra, eh, claras del cuadro azulgrana, no se vio este partido por TV, eh, se prefirió pasar la cadena del gobierno, recordemos que era viernes 10 de agosto y siempre se hace obligatoriamente y durante toda la vida desde que me acuerdo Rendición de cuentas por parte del gobierno, claro que ahora incluye no solo presidente, sino varios funcionarios y esto ocupó a todas las cadenas de televisión, ninguna pasó el partido y, y ni, casi ninguna radio, yo por ahí tuve que triangular Radio Cuencana, si no ni me enteraba de cómo él iba eh, eso con, el, con, el, eh, con este partido, no hay mucho más que, que decir y termina 0-0 ¿no? también no es que se pueda aportar mucho Ajá. del juego Ahora el de Manta, Liga de Loja, dos por uno, victoria del cuadro atunero. Dos por uno. Dos por uno, dos por uno, un... un partido bien trabajado por el Manta, un Manta que está jugando como relojito y que está dando la gran sorpresa. De hecho, con ese resultado era momentáneamente el puntero de... de, de Del presente campeonato. Eh... Eh, ¿Qué te puedo decir? Yo veo, yo, yo de lo que sé Figuras que vuelven a repetirse Como Francisco Rojas que abrió el marcador al minuto 40 Luego Lara ha tenido una participación Destacable también en este juego Incluso él levanta la pelota para Ronaldo Vera En el minuto 56 Y se marcaba el 2 por 0 Ante La Liga de Loja, que no era su mejor versión, la que está presentando, sobre todo en el campeonato, en campeonato local. local. El descuento por parte de Fabio Renato al minuto 77 y se marcaba el 2 por 1. Manta era puntero hasta el viernes 10 de agosto, pero la fecha seguiría en domingo, Edison. No, en sábado. Sábado. Eh, el, muy, el juego muy buen de partido muy buen partido, muy puro el hijo, claro. partido de, del cuadro de Manta aquí hubo un, un tema igual arbitral a tomar en cuenta en el último minuto, minuto ya 95, eh, se cobra falta pena a la favor de Liga de Loja en eh, la cual eh, el árbitro había advertido que se cobraba y se acababa el partido cobra a Armando Huila, ataja a Rolando Ramírez eh, el rebote no me acuerdo quién lo captura y la introduce, pero como el árbitro había dicho Hasta el penal no más des, no, ya se había acabado el partido, no pasaba nada más. Y ahí se, se estableció el triunfo del Manta. Eh, dio para la polémica, pero la regla es clara. Es el, el árbitro dice hasta cuándo se hasta cuándo se permite jugar, y punto. Muy bien. Eh, eso, bien, el, bien el Manta, súper bien parado. Eh, sabe aguantar, es un visitante temible te aguanta, te aguanta y te mete un contragolpe y te fregaste y así pagó Liga de Loja eh, ahora la jornada de hecho mayoritariamente se desarrolló el sábado, empate cero por cero entre técnico universitario y Liga Deportiva Universitaria eh, partido brusco trabado, eh, con vehemencia con voluntad pero poco fútbol y, y cero goles Y esto repercutió en malas asistencias también, Edison, que sea en sábado justo en feriado. Sí, Ed. Y, él... ¿no? y esto, este sin sabor trajo una vez más dudas en Liga. El, las declaraciones de Bausa siempre son las mismas. Hay que seguir trabajando, hay que seguir buscándola. ¿Y qué más que puedes decir? Es que no puedes decir nada más y, y realmente la gente de Liga se rompe la cabeza, o sea, los hinchas esperando que les diga esta es la solución y es que no la va a encontrar ¿no? no va a encontrar diciendo que entre tal y salga tal y se arregla todo no es así, es, es un proceso que le costó a Liga llegar a una cúspide a un éxtasis de fútbol y ahora tiene que iniciar ese proceso casi como de cero Entonces, y encima ha tenido mucha mala suerte, la Liga ha tenido mucha mala suerte pues si se le ha ido casi todo el plantel que armó que armó para este torneo por lesiones, por, porque, por otros contratos, pero se le fue, se le fue Manso, se fue Chucho Bolaños, Méndez lesionado, Quiroz lesionado, eh, desde el año pasado obviamente ya no está Barcos, se le ha ido Luna un montón de... River, <risas> bue, eh estás yo sé que está pero... la cosa es que se le ha ido un montón de jugadores Pepa Liga y de recuperarse de eso es complicadísimo y entonces hay que tener paciencia paciencia no, no se puede decir más de eso y este sí, el tema es que Liga se va dime se va alejando de, de, de, de la opción del campeonato y, y sí obviamente que molesta a una hinchada que se ya se acostumbró a, a que a Liga siempre esté en los primeros lugares y sí le, le, mole, le molesta un poco con el tema rey del empate pues si sí, va a 14 empates en el año Liga tremendo de las 28, o sea, de la mitad de, de, de partidos disputados, la mitad ha empatado de Liga este año. Complicada la situación de Liga, eh, entonces empata cero por cero con el técnico universitario, no hay tanto que decir, sino que es también el técnico un equipo que está pataleando en el campeonato más bien y aún así Liga no puede hacer repetir lo que fue por ejemplo su mejor presentación ante Barcelona y de ahí en más Liga no ha tenido buenos juegos esa es la realidad eh, Nacional y Olmedo empataron uno por uno esto en el Atahualpa también con una asistencia muy baja de público muy baja, tremendamente y baja y el Olmedo haciendo algo importante que es su negocio, así es bueno sigue sigue sumando el Olmedo Esta vez la tuvo un poquito más difícil. El Nacional hizo un buen primer tiempo y por eso se fue ganando un buen gol de Edmundo Suratra en Palomita, centro de Hugo Vélez. Y sí, Nacional tuvo la iniciativa en el primer tiempo, no era tampoco contundente. El equipo del de Olmedo hoy por hoy se para bastante bien. Y en el segundo tiempo fue volteando la situación a su favor. El Olmedo fue sucesivamente atacando, atacando. Y Gonzalo Garabano puso el empate en el minuto 66, bien pudo haberse llevado los tres puntos. De hecho, el cuadro de Olmedo se quedó con el, se quedó pues con el balón, con la iniciativa y demás. Y esto habla bien de un equipo que cada vez va subiendo. Habría que ver, habría que verle a Olmedo igual con otros rivales, pero de momento, de momento eh, sigue, sigue sumando. Todavía está largo el camino. Está a 10 puntos de Macará, por ejemplo. Pero bueno, esto en, en cuatro victorias le hacen así una Pero como viene el Olmedo, no parece imposible que pueda remontar. No ¿verdad? parece imposible. Eso sí hay que, hay que seguir insistiendo. El Olmedo no tiene derecho a, a fallar. Sí, un bueno, resbalón. cómo le ha venido al Olmedo? Sí. Ya, en ¿Y seis el oso, fechas cuatro Uruguayo... goles. Sousa se lo suyo. Sanjurjo es un San espectacular Jusco, jugador. Sí, Garavano Sanjurjo Juguet los diez... mejores. Y Garabano, cuatro goles en seis fechas. Era todo lo que necesitaba el Olmedo. El Olmedo que cuatro goles había hecho como en, en media etapa en el, el primer semestre. Sí, entonces ya tiene poder ofensivo el Olmedo. Uno por uno. Macará derrota 3 por 0. Independiente. Bueno, Macará está también prendido. Independiente es el... de mal en peor. Ya se le fue Julio Angulo. Se va a jugar en Colombia. Julio Angulo, ese es de Cuenca No, perdón, eh, Vinicio Angulo se va a jugar en Cuenca Ese se fue si hace rato a, Cuenca, si, a Colombia, ¿no? Se fue hace rato y Vinicio Angulo sin no, duda No, pero una... no estaba todavía fuera, oficialmente Pero oh, Vinicio Angulo ya no jugaba hace ratazo Hace Eso por lo menos 10 sí. partidos Pero la cosa es que Vinicio Angulo fue una pieza clave eh, Dentro de, de, de la época en que Independiente fue puntero del torneo Y, y sí, sí, sí, ha, sí se ha sentido este cuadro Su ausencia... Va, va desbaratándose este equipo yo no sé jugó totalmente sin alma este juego contra Macará que en cambio vio el batacazo para empezar porque no se esperaba un triunfo menos aún por ese por esa diferencia enorme el Macará tuvo muy buen trabajo de Marcos Pir que autor de dos de los tres goles y sí fue superior todo el rato parecía que se jugaba en el Medavista de, de Ambato muy mal partido el peor de, de, de esta etapa de independiente que o bueno también fue muy mal el juego contra cuenca ese, ese que perdió toda posibilidad de llegar a copas y demás no se sabe por qué el olmedo se va se va desmoronando eh, diré el independiente se va desmoronando tanto Será eh, tema del técnico, será ya, ya, ya parece es que no hay química discurso. con técnico y jugadores. De, dicen, parece... Después de todos esos cambios y esas regañadas públicas. Las regañadas y también es y, y también, eh, y, y también el, el tema de sí sí as... no me acuerdo qué jugador había sido el que le, le, le había señalado que reclame más bonito a, a Sevilla. <risa> sí y que no sea <risa> Ajá, sí sí hay una que no sea así que <risa> un poco más de ti. no <risa> Bueno, oye, el Marcos Pirque que estuvo en el Deportivo Quito y justamente lo pidió el hoy técnico del Macará, que es Bustos, y ahora Así está es. de golpe, le da, le empieza a dar frutos, vamos a ver, es muy prematuro decir que ya está con un buen reentré en nuestro fútbol, pero lo hace al menos con pie derecho. A propósito pensaba de derechos, fue el día de los zurdos, ¿no? Hoy. Fue fue el día de los zurdos. ¿no? La semana anterior. Me parece. Ned Flanders. Pobres zurdos. ¿Cuál pobres, Pobres, Maradona. <risa> este esperaba una respuesta de ese tipo. ¿no? Faltaba más. Wey. Es no, un sí, sí. privilegio, loco. Sí, sí, sí. En fin. Eh, eso con el tercer gol de Domingo Martínez está teniendo una buena temporada igual en el, en el Macará. Cumple su labor de volante 8 y, y de vez en cuando hace golpes 3 por 0. Ahora sí nos vamos a domingo. El dice. partido inmortal. El clásico del astillero. Ese sí, a cancha llena. ¿no? Pues es, es lo de menos. Lo, teniendo en cuenta que estás en el capo, en un estadio que lastimosamente tiene un corto aforo y en una situación como... ...lógicamente es el... ...un clásico, un duelo clásico... ...y se, ac se acababan las entradas... ...pues obviamente hubo... recontra que lleno... ...y así es... Eh, ...Barcelona derrota... ...clásico seguido a Emelec... ...en el capo el Edison también... ...eso... ...bueno a Emelec lo tiene mal... ...lo tiene mal... Duele. ...y... duele qué euforia hubo por este partido... Y yo, ven, yo antes de eso estaba no estaba en Quito... Pero gran cantidad de camisetas amarillas, azules... Cuando hay clásicos realmente si sí moviliza este el país. Es otra cosa. Eh, es el, llama es el, mucho ah, la atención y qué bueno y así, que. así, haya mucha, mucha gente, mucho periodismo militante y mucha cuestión marketingera que quiera desvalorizar, pero yo insisto y defenderé a muerte, y eso que no soy hinche y de hecho no, ni me gustan los equipos de Guayaquil, pero yo defiendo a muerte, que el partido más importante y cumbre de de clubes de nuestro país es Emelec versus Barcelona, Barcelona versus Emelec, el clásico. Y si hay siempre, es que siempre ¡Pum! hay un ambiente importante, especial, cuando se Escenifique este juego Punto. ves desde los hashtags en en, en en en Twitter ves todos los especiales de medios ves ves cómo la gente se prende o sea es una es una locura lo que pasa en el clásico del astillero quién más puede negar eso no Y lo y lo importante también es que se ha valorizado, se ha revalorizado este encuentro con, con los equipos guayaquileños de, en posiciones expectantes. En este caso sobre todo Barcelona. Sí, sobre todo. Y por campeonato nacional se han jugado 196 clásicos, Barcelona ha ganado 61, Emelec 58 y ha habido 77 empates, con lo que Barcelona le saca 3 de distancia a MLEC. Y estaba así es. el equilibrio Estaba, o digamos la supremacía Que siempre ha sido así Mínima, uno, dos, tres De Barcelona, pero que lleva años Estuvo a punto de tambalear Sin por embargo, momento, luego sacaron sí. ya Tres de distancia a Barcelona sobre todo Tres clásico. es 2008, 2009, 2010 de Barcelona eh, Cuéntanos un poco del primer tiempo El primer tiempo que yo estuve Un poquito distraído eh, Por el tema de la clausura de los olímpicos Sobre todo, que fue hermosa, espectacular Sí. Bien, el, el primer tiempo inicia con Barcelona en gran nivel, gran control de balón, es, es fundamental que Barcelona tiene buena salida por los costados. Estaba Brian de la Torre, Rúz Beloyola, juntándose mucho a Michael Jackson Quiñones, que tuvo una primera etapa... Destacable. Luego fue cambiado en el, en el segundo tiempo por Michael Arroyo, que debuta y debuta en clásico. Y, y presionado... No, ser Rex Melechi y demás. Sí, se había ido cero por cero el, el primer tiempo, pero había sido movido. Eh, me parece que de lo más destacable es esa jugada que se pierde frente al arco Damián Díaz. A ver, eso es un poquito con Blooper, ¿no? El, el, el que zumba, llega mal al rebote, se le pase bote, le le cae, ni él mismo se creía Damián Díaz y le estrella en el palo, sí. esa fue, sí, sí, sí, así es. Pero no sé, ese es, es impresionante, o sea es para darle aplausos porque define a boca de arco y le pega al poste, es lo más difícil. Pues que pues, también, yo creo yo creo que no se le esperaba Le cayó de... De sorpresa ese balón Sí, más o menos fue... Fue inesperado totalmente, pero... Era... era y es imperdible, ese tipo de ocasiones en un clásico Son imperdibles Y bueno, Barcelona Continuaba Intentando Lo de Melec era poco, bastaba con las incursiones de Banguera para aplacar todo intento de, del cuadro local. Pero en el, el primer tiempo fue el típico clásico clásico. Ya para la segunda etapa Barcelona como que intenta arriesgar un poquito más. Eh, in, como te había dicho ingresa Michael Arroyo. Entra mucho más para jugar adelante, pero sí es trascendente su ingreso porque en dos pelotas en las que participa se marcan dos goles. Primero, el de Damián Díaz, minuto 67. Golas. Con esto compensa, según él mismo, esa oportunidad de oro que se perdió antes. Un golazo, además de Damián Díaz. No pasó mucho tiempo después y al 83 después Narciso Mina conecta a un centro de Brian de la Torre de Cabeza cuando no Mina. Y dos por cero ya era sorprendente. Luego de eso sí vino la reacción de Melec Tuvo que esperar estar bajo el marcador para intentar hacer algo. Y Emelec empieza a arrinconarlo a Barcelona. Ni bien se mueve el balón al minuto 85. Edi Corozo pone el dos por uno. y ahí Emelec no, pa no paró de insistir. No paró de insistir. Sin embargo Barcelona esperó muy bien. Banguera estaba lesionado. fueron tremendos de este partido. Y con un Vanguera con una doble lesión así es, que le impidió eh, movilizarse a Nueva York para el cotejo amistoso, eh, Sí se defendió con uñas y dientes Barcelona, con su muy buena defensa que ha logrado estructurar eh, dos grandes atajadas de Vanguera a Luciano Figueroa que entró en el segundo tiempo sobre todo ese remate cabeza que es tremendo ¿no? de, de Figueroa y pues estuvo muy, muy listo y presto Máximo Vanguera, elogiable actuación del portero amarillo para Sacrifi este 2-1. Sacrificando el bienestar personal por conseguir una victoria que es fundamental ante un rival directo y de los más fuertes. Barcelona ha hecho algo importantísimo en esta, en esta semana a fecha seguida y es eh, golpearle veo a dos rivales posibles por el, la lucha al título del Ecuador como Liga y Emelic. Quitarles puntos en, en sus respectivos patios Eh, eh, es algo fundamental, algo clave para esta campaña del ídolo 2000, 2012. Y se veía todo color de hormiga porque también tenían participación sudamericana. Termina sacando todo. Adelante, Barcelona. Es de momento sí. Habría, habría que ver el, el tema de Cobreloa. Eh... Bueno, yo, yo creo, igual, he visto a Cobreloa, Barcelona y encima con lo cómo se ha reforzado, todo indica que... Eh, todo indica que, que Barcelona, sí, sí, es el, para mí es favorito frente a Cobreloa. Eh, y por el momento, debido, debido... Y es favorito para campeón, sí, favorito para serlo sin necesidad de final. Imagínate, Barcelona... Tiene el plus de ser primero y que el segundo es del Manta, equipo al que al visitarle ya le sacó un empate. Así ah, es. Es más o menos tener la sartén por el mango realmente. Sí, Barcelona está en una gran campaña, viene bien. Sería difícil que... Sería difícil que... ¿Qué, qué? pues que, ...que tenga algún contratiempo, aunque igual todavía falta bastante en, en el torneo ecuatoriano. ¡Qué hermosa canción! ¡Genial! ¡Eddie! Te llevo para que me lleves del álbum debut de Gustavo Cerati como solista El Amor Amarillo al año 1993... En videoclip en el que se mostraba junto a su en ese entonces esposa Cecilia Menábar esperando a uno de sus hijos, creo que es a, y ahí es a Benito porque Lisa es, es mayor, es un video muy tierno, muy lúdico, muy infantil, es una maravilla este, esta, esta canción y el videoclip también. Bien, Eddie, y estamos nos vamos a... el campeonato nacional, una última pausa musical. Nos vamos a una pausa musical porque todavía nos queda alguito que hablar de tema Juegos Olímpicos. Así y es. cerramos. Yo quiero poner una canción que que me emociona bastante y esta es Bocanada, igual de La Mora Marín. Bocanada, es para... del álbum Bocanada, pues. para. Ah, no, claro, de Bocanada, perdón. Junto a Gustavo Cerati, estamos... Poniendo solo temas de su época de solista. Así es. Esto es fútbol de asociado Gracias al aguante de Metal War. Porque Metal es asesoría en software y hardware. Siempre a la orden Metal War. Además de aquí, gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies. Electro Supplies. <ríe> Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido al 096-829096. Medallero final Juegos Bien. Olímpicos 2012 con una, Medallero Una clausura espectacular Edison fastuosa, marav Maravilloso o sea, eh, bueno, es, es por el tema Porque apelaban eh, eh, Todo lo que fue apertura y clausura de Londres 2012 Apelaron mucho a la cultura popular Y, y dentro de, de esa cultura popular Pues hay mucho énfasis en la música Y, y bueno eso a mí sencillamente Me, me, me, me rayaba pues, No Por entra eso yo decía, Madness. decía, que me gustó mucho más que la de Beijing a mí, más de, más claro, emocionante. Obviamente y, y tuvo menos presupuesto, pero imagínate, o sea, entra Madness, qué bestia, luego no, entra Blur. Algo... Bueno, Madness... Dios que, mío. ¿Sabes que no es tan conocido Madness, no? No lo ubicaban tanto con algunas personas con las que pude con, conversar. Es que poner claro. Madness, para la siguiente ponemos música de ese estilo. Madness, Madness es un... Es, es que depende, pues del, en el... La gente conocedora de, de ritmos Scott Duff, Madness es un referente. En Inglaterra Madness son ídolos, son respetadísimos, pero en cambio de tema para Estados Unidos y, y, y eso influencia mucho en América es que Madness tiene un One Hit Wonder que es eh, Our House la, la canción con la que se presentaron eh, luego viene Blur, luego Pet Shop Boys y ya me desmayaba yo bueno ya después eh, vienen estos chamos One Direction y yo no, si no era por, mis, por la larida de mi sobrina yo ni idea de quiénes eran so eh, sea, es música de, de los chamos de ahora es música de chamos pues, ¿qué, qué, qué puedes decir eh, luego tocaron las Spice Girls eh, y después tocó BDI la nueva banda de, de Liam Gallagher que tocó Wonderwall para mí es, todo eso, eso es la es adolescencia a mí a mí me tocó muchísimo esa parte eh, y así la, las las representaciones de Freddie Mercury de John Lennon obviamente haciendo con la tecnología como si estuvieran vivos no estuvo Muse Muse así es eh, con el tema con el tema que compusieron para estos Juegos Olímpicos una buena banda yo la pude ver loco sin sin ser entusiasta de ellos y sí sí es chévere Eh, bueno eh, Eso con el, con el tema de la clausura Esperamos a Río eh, Y encima se mandan una batucada genial Sí <ríe> Yo creo que en Río no se van a mandar una tan chévere güey. <ríe> Y claro, eso eso de los protocolos Hay unos protocolos rígidos Que desde años se llevan en, en, en la clausura Y qué bueno ya estar familiarizados con ellos, ¿no? Sí, sí. Eh, no me rec No recuerdo precisamente desde qué año se hace pero eh, eso de que ingresen los los los, la, los artistas principales de la de las competencias los los deportistas y se mezclen entre ellos es algo que ya se instauró y es una ley siempre se hace y más o menos yo me acuerdo yo, yo me acuerdo desde quieras. cine que que veo algo así qué cosa Desde Sydney. No, no, Sydney? no. Eso ya se hace desde hace mucho antes. Pero yo y desde pude que leer me la la la fecha. Desde y, hace mucho antes. Y los protocolos, ¿no? Que entregas la bandera ¿Tienes, olímpica. Claro, al, tienes al... tienes sí. que tener ondeando siempre la bandera griega, la del organ, la del organizador actual y pasa a segundo plano y vas a primer plano eh, la, del, la del siguiente organizador. Así es, y bueno, yo pero, me, me... Pero todo esto tiene que ir, y esto es ley, siempre se hace así, es protocolario. Primero un discurso del presidente del COI, eh, en el que eh, agradece también el alcalde del sitio organizador, y luego quien recibe la bandera olímpica es el alcalde de la siguiente ciudad en la que se van a organizar los los nuevos Juegos. Olímpicos. Río. Río. Y... ¿Sí o no? Sí, eh, se espera una... Igual, se espera una brillantecita olímpica. Yo, como siempre, me deprimí una vez. Siempre que se acaban olímpicos o mundiales, me deprimo barbaridades. <risa> que no es lo mismo. O sea, uno, uno se despierta todo chévere y bueno, voy a ver... Bueno, hoy voy a ver el nado sincronizado, y voy a ver el tiro con lo que sea, ahora ya qué, a trabajar, en fin, eh, bueno, el medallero quedó así, Estados Unidos en primer lugar con 46 de oro, China segundo, 38 de oro, Gran Bretaña su mejor actuación, tercero, 29, Rusia remontó hasta llegar al cuarto lugar con 24 de oro, Corea del Sur, Eh, 13 de oro, Alemania con 11 de oro, Francia con 11 de oro, pero 11 de plata Alemania con 19, Italia 8 de oro, 9 de plata, Hungría en el noveno lugar, oye los húngaros la, la hacen duro, ¿eh? Ocho, y, y no se les para mucha bola, pero normalmente siempre están en el top 10, 8 de oro 4 de plata, décimo Australia 7 de oro, décimo primer lugar Japón 7 de oro, Kazajistán también 7 de oro, etcétera, etcétera. Latinoamericanos, Cuba como siempre Con su buen cuota de medallas, Cinco de oro, tres de plata, seis de bronce Aunque ya no es lo que era Jamaica cuatro de oro Todas en velocidad qué raro Son unos animales esos Son unos aviones Va a correr <risa> eh, ¿Qué más de latino Destacadísimo lo de Colombia ¿no? Una sí. de oro, tres de plata, cuatro de bronce La mejor actuación por lejos México una de oro fue el fútbol en un partido que le ganó bien ganado a Brasil, oye qué pésimo que estuvo Brasil en esa final ¿eh? de llorar esa defensa, México dio los, los los golpes precisos para llevarse esta medalla de oro Eh, Argentina, una de hasta oro... hasta ahora, eh, ¿no puede ganar Brasil la medalla de oro? A todos los grandes siempre les queda una deuda pendiente. Argentina, una de oro, una de plata, dos de bronce, la de oro el taekwondo, la de plata las leonas, la de bronce, la una fue Delpo y la otra no... Me, no ni idea. Qué difícil que es ganar medallas, eso demuestra, ¿no? Países grandes... Es... Y, y Argentina se quedó, una pena lo que pasó con Argentina, se quedó fuera del medallero en el básquet, eh, ah, pero en el último segundo iba ganando y dos triples de un quad, de un, no me acuerdo cómo se llamaba el ruso, Chao Rusia medalla de bronce, el Dream Team sufrió para ganarle a España eh, en la medalla de oro, por eso no me parece tan Dream Team, porque el Dream Team el propio, el de Barcelona 92 se paseó con todos, hasta con equipazos como era el croata, como el lituano, a toditos les, les dio su tranquisa, pero Estados Unidos sufrió para ganar. Venezuela su única de oro, eh, a Sudamérica le va súper mal, ¿no? Puerto Rico una de plata, una de bronce, Guatemala una de plata con la marcha. Oye, pues Sudamérica, fatal, ¿no? Solo Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela sacaron medallas. Es que es difícil, es un, realmente es sí, difícil, tú te pones a ver, es que mira, tú te pones a ver récords panamericanos pulverizados en las competencias por lejos. olímpicas, por representantes, incluso a veces hasta de, de lugares de los que uno esperaría un rendimiento tan alto como países africanos, y a veces centroeuropeos, incluso que no tienen bueno, la misma cantidad de Te pegas contra todo el mundo, te pegas contra todo el mundo, Uf, entonces, tus récords se pulverizan. Alexandra Escobar hace récord y aún así terminó octava. Y novena. Imagínate Perdón, novena. lo de Alex Quiñones es es es un, es épico para el de, para el atletismo ecuatoriano Nacional, y queda sí. séptimo porque eh, ya pegarse contra Volt y la armada jamaicana imposible. Se abuelan esos panas y, y claro sí sí para mí un poquito así nervioso Alex Quiñones lo habíamos dicho iba a ser complicadísimo. Un séptimo lugar muy digno, de hecho es la mejor participación de, de, de deportistas ecuatorianos. Viste, cuando le enfocan y hace la señal de, uh, se fregó. Sí. Chistosísimo el padre. ¿no? <risa> fue, fue, fue bien gracioso. Y es más, es una participación demasiado importante porque a nivel sudamericano también es, es de lo mejor que ha ya está en, en ya, ya está clasificado invitado ni sé qué a una especie de competencias de élite y Telex Quiñones por ese por esa llegada a la final de, de, de los 200 metros planos se espera que se le que se le dé la la ayuda suficiente como para que intentemos rascar el podio en Río de Janeiro 2016 con él es, creo que tiene mucho para dar La actuación de De Chésar, eh, para mí me decepcionó. Eh, se sabe que aparte de lesión de hombro llegó con principios de amigdalitis, o sea, un desastre, viejo. ¿Cómo pueden llegar nuestros atletas así? Y algunos se lesionaron, pues. Y... Eh, la, la chica antes, la, la de lucha, no sé si le viste, y ella ganó un combate y, y está y estando con distensión, con el ligamento roto, no ni siquiera, con el ligamento roto ganó un combate, loco, y le dio pelea a la colomb. Viana que terminó siendo medalla de plata, si más no me equivoco. Le dio buena pelea y, y estando chulla a pie. Sabana, no, no es posible que haya ese descuido con nuestros deportistas. Yo voy es a eso, porque lo, los, los deportistas dieron la vida. Imagínate ganar un combate con el ligamento de la rodilla roto. Y eso pasó en, en distintas disciplinas, donde en levantamiento de pesas hubo problemas físicos, eh, lo que pasó con la la peleadora lo de César de César y entonces sí es cierto que está el mérito de haber mandado tanto deportista que se foguee y que se espera en las siguientes ya chévere ahora ojalá las cosas mandarlos Pero a ganar ahora... y cómo llegan o sea quién se está encargando de controlar que no haya un sobreentrenamiento y que se tomen los recaudos para llegar 10 puntos Imagínate, o sea a, a, a mí me dio una toda toda la de tenaz Eh, eh, ya le hacen el reportaje de Esmeraldas, la tierra de Alex Quiñones y todos listos para ver la carrera y entre ellos el entrenador. El entrenador debería estar en Londres, no en Esmeraldas. Y decían que de, de los cincuenta y pico de ecuatorianos de parte de la delegación que estuvieron allá, más fueron maletas viajeras que deportistas. Es un desastre eso, eso, es, ya, eso hay, hay que parar de raíz. ¿no? La... La maleta viajera, ¿qué, qué daño, qué es eso, ¿no? En vez de ir el entrenador, por Dios, el entrenador de Alex Quiñones eh, y los Lo entrenadores... Lo que pasa es de... que no solo tiene que ganar experiencia el deportista, sino también el entrenador. ¿Es así? Sí, pues, es terrible eso. Bueno, y es que el entrenador no solo podría ser de Alex Quiñones. De todos, de sino todos. Sino también... El, me refiero a que un entrenador que gana experiencia ya viene a formar nuevos talentos acá y aportar Porque ya tal vez a veces los deportistas de élite de acá necesitarán muchos más microciclos en el exterior Con gente de mayor experiencia incluso Y es a lo que tienes que apuntar a preparación incluso en ciertos centros de alto rendimiento en otros lugares del planeta Pero si tú también les vas preparando a tus entrenadores, ese conocimiento se va transmitiendo a otras generaciones y y empiezas con mayores estándares de calidad. Y eso, no sé, que viajen más eh, invitados que deportistas y entrenadores, complicado. Es terrible, ¿no? Eso, eso, eso hay que siempre criticarlo. Y bueno, eso con el tema de los olímpicos... Esperamos a Río 2016 el ya yeah. Bien, Eddy. Vamos entonces vamos con a... tablas. Tablas de posiciones aquí en Fútbol asociado Asociados. Antes de tablas, vamos con resultados de Serie B. Cuéntanos. Valle del Chota 0, Universidad Católica 1 en Ibarra. Se desmorona el equipo del Team Delgado. Rocafuerte 4, Inbabura 1. Igual pésimos los equipos inbabureños, Mushucruna 1, Ferroviarios 3, repunta el, el, el cuadro, el expreso de Durán, eh, UT del Cotopaxi cero, Deportivo Quevedo 2, igual el, el cuadro quevedeño reaccionando, River 1, Azogue cero, eh, el cuadro está puntero, el cuadro de, de la banda del Guayas. Grecia 3 es policero con su super equipo, al menos super hace 10 años, Soy bueno, igual todavía creo que rinden, ¿no? Iván Hurtado, Edwin Tenorio, etcétera. Vamos con las tablas. Sería primera categoría... Fútbol ecuatoriano. Tabla de segunda fase dice que Barcelona es el puntero con 14 más 7. Segundo Belmanta con 13 más 5. Tercero Macara con 12 más 2. Cuarta la Liga Deportiva Universitaria de Quito con 10 y más 2. Quinto Elmelec con 10 y 0. Sexto el Olmedo con 9 y más 3. Séptimo es Nacional con 7 más 2, octavo el Cuenca, 5 menos 4, noveno Independiente, 4 menos 4, décima Liga de Loja, 4 menos 5, décimo primero el Técnico con 4 menos 5 también, último lugar para el Deportivo Quito con 3 menos 3, esto segunda segundo Vamos Serie. con Serie B, Eddie. Serie B, Grupo A, lo comanda la Universidad Católica, nueve más cuatro, segundo lugar Grecia, seis más cinco, tercero el Quevedo, seis más dos, cuarto es Poli, cuatro menos dos, quinto UT del Cotopaxi, uno menos cuatro, último el Valle del Chota, cero menos cinco. Grupo B, B primero el River Play con 9 y más 3, segundo el Ferroviarios con 6 y más 2, tercero el Rocafuerte 4 más 2, cuarto el Azogues 2 y menos 1, quinto el Mushuk Runa 2 y menos 2, último el Mbavura con 1 y menos 4. Es momento de irnos ahora con lo que serán los pronósticos de Edison de fecha de primera A que se juega este fin de semana pronósticos de fútbol y asociados Próxima fecha ¿Cómo iniciamos? Arrancamos en el Estadio Bella Vista de la ciudad de Ambato cuando a las 3 de la tarde de este sábado 18 de agosto se enfrenta en el Club Social y Deportivo Macara al Club Sport Melé Macara Melé me parece que va a ganar el Macara 2 por 1 ¿Qué opinas de Di? 1-0, triunfo celeste igual siguiente sí, partido. Continuamos con Asimismo el día sábado a las 4 de la tarde en el Olímpico de Riobamba, el Olmedo recibe al Independiente del Valle Parece que gana el Olmedo 2-0. ¿Qué opinas de él? Primo 2-0 continuamos ahora 19 horas 30 igual sábado pero en estadio Casa Blanca ubicado en el sector de Ponciano al norte de Quito Liga Deportiva Universitaria enfrenta al Deportivo Cuenca me parece que Liga ganará 1%. por cero ¿qué opinas tú Eddie? 1 a uno, uno. Uno a uno me dices. Empate. Otro empate más para liga. El rey ya del empate. Ya ando de a decir que soy anti liguista. <risa> <risa> Discípulo no, de Baldeón. <risa> Continuamos. No, yo creo que la tiene complicada Liga, pero bueno, de hecho tu tu pronóstico también es muy factible. Eh, deportivo Quito, Deportivo Quito. Recibe a Liga de Loja eh, Esto ya en domingo 11:30 horas 30 en la cancha del Olímpico Atahualpa ¿Qué opinas, Eddie? 1-0 para el Quito se, se recupera Creo que gana también el local 2 por 1 Siguiente juego Más tardecito en el estadio Jokai de Ambato Duel. De, en el Hokkaido de Ambato, ¿Qué diablo estoy diciendo, ya está tarde, oye, la medicina me hace... Hokkaido de Ambato... La medicina me hace... Ha haber una, ¿no? Pero, y, de, y, y hasta publicidad les hacemos, pero bueno. La cosa es que en el Hokkaido de Manta, el Manta Fútbol Club, la, le reciba el Club Deportivo El Nacional, 13 horas 30. Gana 1-0 el local. ¿Qué opinas de D.? Triunfo local 2 por 1 <risa> Finalmente mm. la fecha Despierta Monumental Banco Pichincha Guillermo Morigi Benito Floro Rodolfo Grayev <risa> 16 horas 30 Tupinas eh, Barcelona recibe a técnico universitario. Dos ceritos nomás. Gane local también creo 2-0. Así es, nuevo triunfo de Barcelona. Y eso es todo por el programa de hoy. Esperamos haberlos divertido, entretenido, informado, eh, dado que pensar. Eh, generar sus propias opiniones también de lo que pasa en el deporte de lo que pasa en la en el mundo igual ¿Cómo no No dejen de escucharnos soy Sebascalero les agradezco que nos hayan visitado acá Edison guapas seguiremos la próxima próxima semana. Semana. un gusto fue eh. fútbol y asociados gracias <risa>